El Marqués de Sade, para muchos el Marqués de Sade es simplemente un escritor pornográfico que para otros es un gran filósofo. Hablar del Marqués de Sade implica hablar sobre el libertinaje, el erotismo perverso, desviado y totalmente incomprendido por la gente que se hace llamar virtuosa ante la sociedad. También es hablar del placer al dolor ajeno. Es necesario mencionar que la palabra sadismo se deriva de Sade. El Marqués de Sade ha sido extensamente criticado no solo por sus obras, sino también por algunas costumbres o tendencias que tenía en su vida diaria. Pero para poder comprender la obra y los pensamientos filosóficos que él planteaba en la misma, es necesario conocer quién fue el Marqués de Sade, en qué contexto histórico, social y político vivió. Y sobre todo, por más perverso e inhumano que sea, es muy necesario leer sus obras.